El grupo preferido de Unión. Cuando salga el sol, me despertaré. Saldremos por los campos, mi amor. Sol Sigo los lo nuevos de los del boillo. Vernura, de son las seis de la mañana. Te has dormido aquí en mi pecho, como un dulce cantité Está en en cassettes y compactos, los del bohío, lo canta la hinchada de Colón.